Agarra tu mochila, un par de pilchas y no te preocupes de nada. Lugares, datos, cultura y camino. La brújula del mumo es el punto de partida de tu vida. Me gusta estar al lado del camino Fumando el humo mientras... Les damos la bienvenida a todos los viajeros amantes de la mochila a este nuevo programa de La brújula del mumo. Conmigo, como siempre, Daniela Elster, la más guapa periodista. Ay, gracias tú. <risas> Rico verte como siempre. Igualmente, ¿cómo estás? Muy bien, qué bueno que ya podemos hacer este tercer programa. Que se viene bastante entretenido y bastante útil también, porque vamos a hablar de un tema en el principio que es complicado, pero a la vez eh, muy como esencial, que es viajar acompañado. Es que más que viajar acompañado, es cuál es lo, ¿qué es lo que pasa en esto de, del viaje de, eh, solo, el viaje de, de grupo, ¿cuál es la dinámica que se genera? También entendí? saber, o sea, uno puede pensar que ya tengo una amiga muy partner y todo, muy con ella y quizás no es tu pareja ideal para viajar, por claro. mucho que sea tu muy, muy, muy amiga. Sí. Entonces, hay que ver qué cualidades tiene que tener tu compañero de viaje, y cómo es, qué, qué desafíos se plantean de viajar con una persona, porque vas a pelear, porque claro. van a haber complicaciones y sobre todo si es por harto tiempo. A ver, eso es un, es un punto que hay que... Tocar, yo creo que de entrada en esto, ¿eh? que los roces van a existir. Los roces con tu pareja, Quieres con no tu quieras. matrimonio, con tu grupo van a existir. Va a haber el pelambre, vaya a estar aguantando de mandarle una foca, de repente vaya a querer pegarle un combo en el hocico. Yo creo que de repente se lo pegáis. También a mí no me ha pasado, gracias a Dios he tenido la suerte de viajar con amigos que no nos hemos visto. no es necesario, nada, pero mechas. yo creo que pasa igual. Sí. O sea que muchas peleas, ponte que alguien. Eh, por hacer lo que quiere porque el otro no te puede limitar del de, otro también se sintió pasado a llevar y da, va a terminar en combo es que pasa por una cuestión de personalidades porque de repente uno piensa que eh, todo tiene que ser igual a uno entonces yo voy y digo mira, imagínate que estamos en el contexto de que llegamos a un lugar, a un pueblito nosotros dos Nuestras personalidades podrán ser diferentes, pero uno va a ser el que diga: Oye, vamos a ver cuánto cuestan los hostales, o vamos a Siempre avanzar". va a haber uno que guíe. Claro. O tal vez no que guíe, sino que, que tiene la iniciativa ah, o claro. que le gusta uh -huh. hacer eso, ¿me entendí? Pero por el otro lado, el otro, eh, el otro tal vez quiere decir: ¿Sabéis qué? Yo me quedo cuidando las cosas. Tú no sí. te preocupes, anda, a darte una vuelta. Sí, yo creo que un, un punto importante, un, muy importante ahí es la confianza que tienes en el otro. Sí. Y como el relajo, la tranquilidad de poder decir las cosas, de que... Siempre no comunicarlas. Siempre, ah, siempre, sí, siempre comunicarlas, o sea, guardártelo, yo creo que es lo peor... En ese mismo contexto que dices tú, de, ¿sabes que Yo voy a ver los hostales yo cuido la mochila, si el otro no quiso en verdad quedarse cuidando la claro. mochila y se lo guarda, después se acumula, se acumula y al final es una bola de nieve que en algún momento explota. Oye, y con la cuestión de los viajes en grupo es todavía más complicado. ¿eh? A mí no me ha tocado. Porque a la hora que estáis viajando en grupo, llamémoslo de tres a más personas, eh, es una locura. Decidir todo, decidir ¿Qué? dónde se va a dormir. ¿Te demoras de, el triple Decidir de de qué se que sí. va a comer, hacer cualquier cosa. Es como, oye, pongamos a votación y <risa> se llama... Vamos con los palitos, ¿Qué? con la matita... En, Y eso, como que al final te termina achacando y decís ¿sabes qué? Prefiero viajar tal vez solo o tal vez con una sola persona con la que soy un poquito más afín. ¿entendés? Para mí, esta opinión personal, yo creo que lo mejor es viajar da dos. Sí. Creo que ese es como el número perfecto, por decirlo así. Te, comparto contigo, pero por una cosa que de repente yo nunca he viajado solo por más de una semana. Uh -huh. Entonces, esa soledad igual es atractiva. ¿no? Sí, totalmente. O sea, llegar eh, en la. Completa libertad de, de hacer lo que tú querís, ¿me entendí? Despertarte Ay, a la hora a lo que, que queráis. Que... Y irte para la derecha izquierda, da lo mismo. Es decisión tuya y donde te lleve. De hecho, yo creo que es bastante llamativo y, sí, y experimentar eso. ¿Cómo es estar solo? ¿Cómo te ves contigo? Sí, lo que lo complica de repente es eh, empezar solo. Así ah. como que llegar a agarrar la mochila y decir, ¿sabéis qué? Me planto solo en la mitad de la carretera, a hacer dedos. Es una mierda, ya no hay con cosas. Porque pasa el tiempo y tú lleváis tres horas y te habéis fumado una cajetilla entera de cigarros y no sabéis. Ya no tenéis más que hacer, te no leíste que... el libro que lleváis en la mochila y ya no queda más opción. Entonces, por eso de repente partir solo no no lo recomiendo mucho. Pero, Pero sí, en algún momento. Sí, dar, darse, darse la, ese tiempito de, de descubrirse, de, de, de sentirse cómodo con uno mismo, que no está malo. Pero igual yo creo que tienes algún punto como de inflexión, no sé cómo decirlo que, que debe ser medio crítico. Ponte tú, para personas como nosotros, que somos bien sociales, que nos sí, gusta conversar, sí. que estamos normalmente con gente pasar una semana puede ser muy viola, por decirlo así, pero ya dos semanas, tres semanas solo, creo que te empezáis a pasar unos rollos claro, y a cuestionarte todo. Te empezáis a se te viene el mundo encima. Repente. Empezáis como en esa como psicopatía de decir, oye, ¿y por qué estoy tan tirado así? ¿Por qué <ríe> como, nadie me quiere? porque nadie me quiere? ¿Nadie me echa de menos? No sé, pero... Y, y al echar de menos, eso también es un punto. Sí. Yo aprendí a echar de menos. Ahora que me fui en el viaje por Sudamérica... Eh, escapando un poquito del tema que estamos hablando, uno aprende a, a, a, a, extrañar. a extrañar, a decir, sabéis qué, qué manera de echar de menos a la Dani, a mi mm. amigo, a mi familia, a mi mamá, a mi perro, a todo. Y de repente cuando esté acompañado, eso se te se hace te, más, sí, se, se te, te, te olvida te, un se poco, se te hace más fácil. Mm. Tuve la oportunidad eh, de estar viajando de a dos y de a cuatro y retomando un poco lo que hablabas tú en un principio de esto de que hay que buscarse ciertas personalidades afines. Más que por buscarse personalidades afines, yo creo que son personalidades complementarias. Ah, muy bien. ¿Me sí, entendí? Comparto. O, o sea, eh, por ejemplo, en este grupo de cuatro o cinco personas que éramos, resultaba que había uno que era... Eh, habían dos que eran los proactivos. ¿Ya? Yeah, ¿Y los otros los flojos? No, había uno, que, había uno que era un tanto flojo, le mando un saludo a, a, a Gabriel Reyes, que me debe estar escuchando, ¿no? Que, pero él le ponía la, la, la, la, la chispa, le ponía esa, la bromita típica, y por el otro lado yo me metía en el grupo de, de como que los pacificadores, así, porque realmente se armaban unos rollos, cuando yo llegué ahí unos tres meses viajando, Como que habían rollos para acá, para allá. Pero yo creo que igual cada uno, sí, aunque hayan flojos, proactivos, todos algo aportan o, o sea, algo tienen. Sí. Lo mismo que si tú, este que es medio flojo, sí. igual era la chispita, era que daba la que da la, la risa en un momento. Que, que te, agra te agrada la tarde, porque de repente te estás fumando un cigarro y que llegue así a echarte la talla a alguien te hace la diferencia. Volviendo a, lo, a eso de que eh, estando solo no tenéis con quién ni siquiera tirar una broma. Sí, no sé, por lo menos. Yo creo que para mí, personalmente, más de dos semanas solas no, no es. Sí. No, es, no, o sea, no tengo problemas con la soledad, por decirlo así, pero me gusta demasiado el, el, el mundo social, o sea, el estar con gente, el conversar con alguien. Por último, estar en silencio, pero saber que hay una persona al lado. Sí. Con... Se, arma, se arma una hermandad súper linda cuando uh -huh. uno comparte el viaje, porque disfruta desde de, de distintos ángulos. O sea, uno se pone pongamos las cartas sobre la mesa a ver se, se arma un cierto matrimonio sí pero, y más que matrimonio también como una lo que sea, tu sí, tu hermandad claro conocí a la otra persona en todas sus facetas en por, todas por eso te digo se arma cierta sociedad en donde uno de repente dice sabéis qué? estoy dispuesto a Dejar de hacer cosas que a mí me gustan porque, ¿sabéis qué? Le tengo que apañar un poquito. ¿no? no puedo ser tan cabrón de... Yo creo que se trabaja la paciencia, la tolerancia, sí. la comprensión. Hay un montón de... El dormir de apretado, tudes. el olor. Sí. <risa> <risa> se, se le lo le, le conocí ¿no? los peos, el, cuando está sucio. Eh, claro, lo ronquidos lo que le gusta, lo que no le gusta en la mañana. A, le lleváis la piña pero no el durano. Claro. <risa> claro, una cosa así. Y cuando estáis de mala vamos con el durano. Claro, y, y ojalá un cariñito. Oye, te traje un regalito. Pero tal como decís tú, qué bueno que tocaste ese punto ¿eh? Que es que se trabajan Súper eh, harto Estos aspectos que de repente Cuando tú eras amigo de esta persona de antes No los habías trabajado No, para ti era como Lo que puede pasar comúnmente, así es la primera vez que viajas con este amigo en particular, ponte tú lo tú siempre lo viste, en circunstancia, no sé, o de un carrete, o en tu casa, o en una conversación, pero verlo así, en el día a día, eso es, en el día a día, y como... Es, y ese día a día que se convierte desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, que tú te despiertas claro, viéndole la cara y te acuestas viéndole la cara. Y lamentablemente tú compartís, o sea, tú compartes lugares... En cada momento O sea, a la hora que te vas a dormir A la hora que estás con alguien más Aprovechando el paso Pero eso se, se trabaja Con sí, la tolerancia, totalmente. con la paciencia Que son cositas que Como te decía antes De repente las amistades se pasaban por encima Y nunca se habían... Claro, pero yo creo que es, es un... Una buena herramienta es estar consciente De que tienes que tener paciencia sí. Tienes que saber eh, ser empático También, ponerte en el lugar del otro Ponte si el otro está mañoso quizá era Porque en verdad echa de menos su familia Ponte y claro. preguntar por qué, O no, no tiro, tirarse a la foca no sé. y Claro, y una cosa que siempre, siempre ayuda Es la sonrisa ¿eh? Tener uh -huh. la disposición de comunicarse las cosas Pero con una sonrisa y siendo Lo más transparente posible Como diría nuestro presidente <risa> Pero... Así como con una linda cara Porque en las mañanas o en las noches O de repente cuando te levantáis con la mona eh, No estás acostumbrado a ver una cara agradable. <risa> Al lado tuyo Y eso te, y eso te cambia totalmente uh -huh. y, eh... Entonces es un buen consejo También la sonrisa, mantenerlo La sonrisa Bueno Y una canción para quienes echan de menos Quienes se acuerdan de su amigo en el viaje O de quien sea Vamos con Paco Bello, La Loza A no so zo salgo a beber soy otra persona después de la quinta copa es la hora de despegar en un avión de mentira soy el piloto de mi risa pero me siento tan solo en la cabina y me siento como una rosa y me siento como una losa ¿En qué quedamos? No lo sé, no me preguntes, cosas que no pueda responder. Solo sé que el dinero del paro me lo voy a gastar, llamando a tu casa. Porque me has dejado? Estoy sin amor, sin trabajo, ya ves tú, esta copa me la tomo a tu salud. Paren el semáforo. Que mundo tan jerático. Paren el inmeno, me despierta ni el café. Tengo amigos y me han dicho que quien sigue la consigue. Y tienen razón, mi corazón late bajo la luna y el sol. Pero no recuerdo si soy libre a ver si en el bar de la esquina me lo dicen.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 Algo a beber, soy otra persona. Después de la quinta copa, is la hora de despegar en een caza bedoeld. De kop me la tomo a tu. de menos un poquito y eh, tomarse una copa a la salud de alguien. Ojalá tuvieran una copita de vino. Acá. Ojalá para la próxima, quién sabe. Sí. Bueno, ahora vamos con lo más específico, nos vamos para el sur, al sur de En Gigi. este programa nos metemos al sur, específicamente Dani hoy día quería compartir un poquito contigo una región que a mí me gusta mucho, que es la región de la Araucanía, la Novena. La Novena. La uh -huh. Novena región. Y hablar un poco de, de esos rincones mágicos que tiene. Bueno, el sur en sí es mágico, sí. yo diría. oye, ya lo dice, no sé si era soprole o qué. <risa> La, magia <risa> La magia del, del sur. sur qué cosa. Pero, pero sí es mágico, tiene ese encanto, ese brillo, esa cuestión de que está todo verde... El río, el lago, que a mí me encanta A mí también, pero salgamos de lo común De lo que uno siempre sabe, de los lagos típicos De los parques típicos Y algo más específico, joyita, vamos joyitas Nos metemos al tiro en la joya joyita. Mira, Antes de meterme con la joya que hoy día les traigo eh, Para que ustedes se vayan Nuestros radioescuchas De La Brújula del Humo, Los que vayan a la novena región No se queden solamente en Pucón y en Villarrica ¿eh? no, Hay harta cosa linda hay mucho. Ole, Oye, y directamente en los alrededores Tenéis como cinco parques naturales. Hay una reserva mundial. Eso ah, ¿sí? una cosa que me anduve averiguando: una reserva mundial que lo, lo, lo conforma el Parque Conguillío y eh, la Reserva Natural Alto Biobío, que también. El Parque es... Conguillío es una maravilla sí. y tienes una cantidad de trekking para hacer que tú no te imaginas. Sí. Y información y te entregan conocimientos, puentes biológicos o de tierra, los tipos de lava. los tipos O sea, yo tuve la oportunidad de, de experimentarlo sí. y tú dices, bueno, esta es la lava del 2008. Ay, ¿Esta claro. la lava? De... ¿Tú cómo qué? <risa> del 2008, <risa> no sé. ¿cachai? O si no, esta es la de hace 700 años atrás y hay, ponte, te enseñan un montón de cosas que yo jamás en mi vida pensé que iba a aprender onda, las bombas piroclásticas ¿qué es eso? <ríe> qué es bueno, eso bueno. las bombas piroclásticas es cuando ponte, el volcán explota ¿Sí? y la lava se solidifica en el camino en el trayecto en el aire y cae en forma de gota ¿Sí? son unas gotas, a ver, hay unas del, del porte de un auto y unas que caben en tu mano pero tienen la forma perfecta de esta gota ¿Sí? esas son bombas piroclásticas para el que se la tope por ahí sabes lo bueno, que es mira el, el dato freak de la tarde ¿sí? <ríe> Bueno, pero el Parque Conguillido es parte de una reserva mundial ¿Por qué forma parte de una biófera de, de protección a las araucarias que... ¿Tiene algo que ver con la UNESCO? Sí, uh -huh. la UNESCO de hecho la, la, la, la, biofera, la, la nombró ¿no? en 1980 uh -huh. y tanto pero protegiendo todo lo que es este árbol tan lindo y ya metiéndonos en la joyita para, para esas que, cosas que te gustan a ti, a ti a la... <risa> eh, hoy día les traigo la siguiente a 20 kilómetros 21 kilómetros más o menos de Pucón ya para hacia lo, dónde hacia eh, tomas hacia las termas del wife ah, como yendo uh -huh. hacia el parque Huerquehue no, sé si, no sé si lo conocen No, yo ese no, pero. Un parque también muy las termas, lindo. sí. Un parque también muy lindo, pero 20 kilómetros hacia allá. Bueno, este parque se llama, o re, más que parque, se llama Reserva Natural, que son cosas distintas. En otro programa, tal vez, <risa> a donde vamos, vamos a andar un poquito en eso. Eh, se llama Reserva Natural El Cañe. Bueno, está señalizado? ¿Es fácil llegar o sí, cómo? Sí, es súper simple llegar. Tú tomas la carretera, eh, se me olvidó el nombre, pero es la típica. Eh, Autopista cuando está saliendo de Pucón hacia Caburga. Ah, ya. ¿Me uh -huh. O sea, no... No, no, no hay no, más no, opción. No hay más opción. ¿ya? Y eh, agarras hacia la derecha, hacia las termas del wife, y a la derecha te va a aparecer... Reserva, indica, reserva Natural. natural. Eh, el, el cañi. cañi. ¿Qué significa el cañi? Para los que sepan un poquito más de tal vez ya se están respondiendo la pregunta. Cañi significa visión que transforma. Ah, ya. Así que imagina, es profundo que ima, imagínate lo, lo, lo que te vaya a encontrar allá. Porque es un trekking más o menos jodido. ¿Pero que... qué es jodido? ¿Cuántas horas? Dificultad... Una pendiente asquerosa, para que andas ah, con cosas. O sea, la mochila ahí la odias sí. con toda tu vida. Hay dos formas de hacer, ¿eh? Mira, volvamos un poquito. Para los que se quieran ir a acampar un par de días, está la posibilidad. Y uh -huh. también está la posibilidad para los que quieran hacer la ruta durante el día. Pero te tenéis que despertar temprano, compadre. Temprano. O sea, a las 9 de la mañana tenéis que estar A Ah, ahí. pero eso no es temprano. Sí, pero tenéis, no a las 9 de la mañana tenéis que estar ahí, ah, ya, en okay. la base. Uh -huh. Cosa que tú llegues a la cima y después tengáis... La... Horas. ¿Cuántas horas te demoras en Mira, eso? Mira, con una mochila chica, <ríe> con una mochila chica en donde lleváis el sándwich, la botella de agua... Te demoráis dos horas o sí, dos, tres horas hasta el, prim, hasta el primer refugio que se llama la cerradero y desde la cerradero hasta la cima donde están las lagunas y donde estaba un mirador, que ya voy a hablar del mirador. Eh, serán una, una hora más. Yeah. Entonces estamos hablando de un trekking de 4 horas, cuatro pero horas. Con, un, uh -huh. con una pendiente de 45 grados. Ah, yeah. O sea, uh -huh. tenéis que llevar unas buenas zapatillas, tenéis que... Más estar, preparado. Claro, un poquito más preparado. Uh -huh. En invierno no he ido, pero me han contado amigos que es bastante complicada la subida por... ¿Nieve o no? Sí, te uh -huh. toca nieve, de todas maneras. Y bueno, llegando a la cima, eh, tú te encuentras con estas lagunas que son espectaculares y también hay un mirador. En este mirador... Tú al llegar ahí, vas a encontrarte con un, el mirador de los cuatro volcanes, donde te voy a ir así, pero ver la mejor. Yo vi la mejor luna que, que nunca había visto en mi vida. <risa> ya, pero cuatro volcanes, cuáles? El Villarrica, uno el Yaima, dos, el Lanín y tres. el Quetrupillán. Cuatro. Ahí, en el mismo mirador, tú te das la vuelta de 360 grados y tienen los cuatro volcanes, Qué cosa que hace muy lindo. Y además tenéis estas araucarias milenarias de mm -hmm. no sé cuántos metros de alto, que se hierguen en medio de, del bosque, en medio de las lagunas, ¿no? Y las lagunas son grandes, chica. Son grandes, pero son súper bajitas. O ah, sea, yeah. tú llegás a la mitad de la laguna y tenés la, el agüita hasta la mitad de la cadera, ¿me entendí yeah. O sea... Es súper rico. Allá arriba... ¿Es muy helada? Sí, helada helada, helada. helada, helada, helada. ¿Pero cómo no te vas a bañar si estás ahí? Claro, a mí me tocó una cosa tan rica allá, sobre que llegaron unos mapuches a tocar. Ay, no. Súper lindo ¿Sí? Pero para, que, para la gente que está tomando papel y lápiz, cuento que en la subida los que llevan una mochila, así ya un poquito más cotota porque dicen que... Acampar, sea, para por acampar, ejemplo. por ejemplo. Para acampar, por ejemplo. Les recomiendo que lleguen al aserradero, que es este primer refugio, que está súper bien acondicionado, Tiene cocina leña, un fogón, incluso hay donde. unos camarotes donde tú puedes dejar ah, eh, uh -huh. eh, poner, poner tu. No, pero cuéntame, ¿esto se paga? ¿Hay que pedir permiso? Sí. ¿Qué, qué Mira, es hace? privado. Es privado, uh -huh. lo, lo maneja eh, como el grupo de amigos de la Reserva El Cañi. Uh -huh. eh, pero eh, pertenece a una fundación que se, una ONG que se llama La UEN. Uh -huh. ¿Ya? Se paga, si es que tú vas a acampar, seis mil pesos o cinco mil pesos. La noche. Eh, no. La entrada. La, la subida. Uh -huh. Y si tú quieres ir solamente por el día, son mil pesos. Yeah. O sea, al fin y al cabo, de repente... Conviene. Conviene irse uh -huh. a acampar, pero cuesta... Es, es, es bien dura la subida. Uh -huh. eh, como te digo, hace este trekking de 2-3 horas hasta, la, hasta, el primer, eh, aserra, hasta el primer refugio, llamado Aserradero. Y tiene alcance como para 30 personas. O sea, la cuestión yes. es enorme. Enorme. Y de ahí al otro día... Tú subes hasta la cima. ¿Y tienes otros trekking o ese es? Son tres eh, recorridos los que hay. Ya. Yeah. ¿Y, ¿Y te lo hacen ahí no. o como tú lo sabes? Tú puedes eh, elegir eh, ir con guía o no, uh -huh. pero eh, de repente yo les recomiendo... ¿Aventurarse un poquito? Suban solo si está la huella, uh -huh. está súper bien deletado, todo marcado, perfecto. No es nada complicado, ¿me entendí? O sea, más allá de tener que ir como siempre muy preparado como siempre también aprovecho a decirles que cuidando la naturaleza... Vamos a, repetir vamos a repetirlo, un medio ambiente bueno, muy ustedes importante. Ustedes se van a agotar de escucharnos esto, pero lo vamos a seguir mencionando. Y también va a aparecer en el blog, también va a aparecer en el blog. Eh, pero cuiden la naturaleza Es demasiado lindo como para que se ande... Oye, creo que eso en otoño debe ser una maravilla Los colores amarillos, rojos Oye, la fauna, las flores en fauna Está ahí ¿Te topaste con animales me o no? Topé, me topé con uno que otro pájaro carpintero Ah, así, tac, tac, ya tac, tac, tac, tac, uh -huh. Su ratita, es súper rico es ¿Y cóndor, sí o no? No, no <risa> Todavía no No, no, <risa> no, <risa> no, no, no me he <risa> logrado topar con un cóndor todavía Pero tengo la esperanza de que aquí a <risa> que me muera me vaya con... <risa> Con la, el avistamiento de un cóndor Oye, eh, los vamos a dejar ahora con un tema ¿Cuál? Nos vamos a ir... A ver, déjeme que me ayude acá Kevin Johansen me parece, no? Kevin Johansen, sí Y justo hablando del sur, nos vamos con sur o no sur Para que se vayan haciendo un poquito y la idea Y también. se motiven también se se vayan metiendo en la mística de, de este lindo paisaje Nos vamos con sur o no sur de Kevin Johansen no se puede me vuelvo porque allá tampoco, me voy porque aquí se me debe me vuelvo porque allá tan loco su moro no su Suuro, no, su moro no me voy porque aquí no me alcanza me vuelvo porque no hay esperanza me voy porque aquí se aprovecha me vuelvo porque allá me I mean, Volvemos con el último bloque de este entretenidísimo programa del Sur, o oh, no Sur. Nos gusta tanto, nos gusta sí. tanto. Oye, aprovecho a, a dar un dato que se me había olvidado del bloque anterior. Para los que quieran un poquito más de información con respecto a la reserva natural, el santuario El Cañi, que estaba hablando, les dejo la página. Y Sal, ahí sale la ubicación, sale todo, todo ¿no? perfecto. De hecho, sale en, en un mapa así, indicado, preciso, preciso uh -huh. ya que me, me, me faltó ahí el dato grueso. Santuariocani.cl No, Cani, Cani, no yeah. Cañi. No Cañi. Santuariocani.cl Y para los que de repente están en Pucón, usted se mete, se mete en, la, en el hostal Ecole. ¿Ya? Y ahí tenéis información. información de todo lo que quieras sobre el Santuario El Cañi uh -huh. Y estamos para meternos de lleno en una cosa que. <risa> más es, al sur, más al más sur. Más al sur. Seguimos, seguimos <risa> viajando por este Seguimos periodo. viajando y nos vamos hasta Punta Arena. Ahora. Ah, ya. ¿A dónde me vas a hallar, Daniela? Te llevo a Punta Arena y. Específicamente al Parque Francisco Coloane. Que ya. Mira, a ver. ¿Por qué hablarlo ahora? ¿Por qué en esta época? Porque precisamente se viene el avistamiento de ballenas. Avistamiento de ballenas. Y el Parque Francisco Coloane está catalogado como uno de los mejores puntos de avistamiento de ballenas del mundo. Porque de ballenas jorobadas más que nada. Ya. ¿Por qué? Porque van a comer. Por unos 2-3 meses las ballenas se instalan en este parque. Y comen, sobre todo cream, que es como la, la comida, comida favorita. Para los que vienen buscando a Nemo, eh, Ahí <risa> está su comida allá. favorita. Y están estos tres meses ahí. Y después van hacia costas más cálidas, como sería Colombia, por ejemplo. ¿Sí? Donde se reproducen. Y así van en este ciclo de comida y reproducción eternamente. Y tú las puedes ver. Mm. Y... El de Sobe parece que es en Quintay. Ahí no, no tengo el dato es de que Lo escuché, seguro, lo pero escuché para, lo, para los que quieran uh -huh. anotar un poquito también. Bueno, pero te cuento un poco, porque esto es una experiencia a otro nivel, yo diría. O sea, uno ¿Por qué te pensar... tocó esto? Fue un viaje que me tocó que me ofrecieron así para. para, para, para también para iniciar la temporada de avistamiento de ballenas. Ah, perfecto. Y yo dije, ya, entretenido, ver ballenas, esto. Jamás me imaginé lo que me iba a provocar. O sea, es una sensación. Oye, pero espérate, esto igual tiene cierto. Cierta cuota de suerte, porque, digamos, las cosas... La suerte, mira, sea, tiene, te, tiene mucha te, te, te suerte. Te va a tocar lluvia, porque está ahí metido en Punta Arena, te va a tocar un viento así no por eso, pero déjame entonces... contarte, no te, no te me adelante no te me adelante no. porque se viene. Mira, si sí, el factor suerte está ahí, sobre todo si vas en diciembre, ya. porque ahí están como recién llegando las ballenas, pero si vas en enero, febrero y incluso marzo, están... Yeah. O sea, te podría asegurar casi que al menos una colita vaya a ver. No, pero yo lo digo eh, en cuanto al ¿Sí? clima. No, que pero es que acompaña. el clima no da lo mismo. Mira, cuando yo fui, mm. que bastante susto pasamos igual. Mira, para que la gente sepa, puedes hacer eh, la expedición en una empresa que se llama Forest, yeah. que es un buquecito que hay distintos. Pack, por decirlo así de Muy día, caro, y todo. Accesible vale no igual Bastante No, igual sea, Piensa que es avistar Es avistamiento de ballenas O sea, no estamos ya, hablando pero, de va, de pero entonces El gringo que viene por ahí El gringo viene? que viene por ahí No se lo pierda ya. Así de simple y, y yo creo que, mira Así como se pueden ir a un resort Por ejemplo Estamos hablando de los turistas No viajeros Vamos sí. a hacer la diferencia Pero así como una familia Ponte tú Se puede ir a un resort De vacaciones una semana ¿Por qué no gastar eso En esta experiencia maravillosa En el sur de Chile De ver ballenas? que créeme vale la pena mil por ciento yo si tuviera la plata lo hago pero no, yo, al toque bueno a mí me tocó ir en este buquecito que se llama Forrest expediciones Forrest eh, expediciones Fitzroy el, el buquecito se llama Forrest pero las expediciones se llaman Fitzroy ya perfecto eh, que fueron tres días en que está todo o sea tienes la comida tienes para tomar tienes tu camarote para tomar para tomar para tomar para, para, para, para. para, sí, para tomar. que no, no sientas tanto las bolitas Te ah, se confunda un poquito ahí, ahí está exquisito de verdad muy agradable bueno Y el primer día navegamos un poco, bajamos en unas islas a recorrer, caminamos. O sea, igual es como una expedición, es más una que expedición. estar no, solamente es una expedición solamente en el bote. Sí. No, y bueno, nos bajamos en... en... En Caleta Toro se llamaba una ¿Ya? Una de las islitas Y, y ahí, o ¿sabes lo impresionante que había? Que tú empiezas a caminar, a subir un poco Y es como pantano Y es como, pues te caminas y te hundes un poco así en Me el imagino pasto. así como el señor de los anillos Te juro, tiene una mística, min... O sea, pues ahí de repente ves una roca como con un musgo pero no es el musgo que tú veis acá en tu casa es un tú te acercas un poco y es como con rojos y unas florcitas blancas pero micro onda yeah. lupa todos sí. lupas hermano mirando estas cuestiones y es todo un mundo microscópico que descubres ahí Oye, pero precioso locura. y ves eh, digüeñes en los árboles y ves pájaros y ves lobos marinos y ves pingüinos y ves... o sea la flora y fauna no te vas a quedar no, corto no, abunda abunda yeah. pero bueno eso fue como el primer día segundo día que supuestamente ya deberíamos ver las ballenas porque ya estábamos de lleno en el parque Francisco Colbane ¿eh? Nos toca una tormenta Pero que llovía de abajo para arriba Así, ¿no? Te explico El barco así se movía de lado a lado Que tú te querías morir poco menos Arte efecto especial efecto especial. Sí, Me dijiste que el viento alcanzaba los 100 kilómetros por hora Sí, ¿no? en punta arena eso es cosa ah. todos los días es, Era día. así, terrible así La lluvia así, ¡Ah, llovía, llovía Y nosotros como ya, ¿y las ballenas? ¿Cuándo? Porque igual las puedes ver si estás dentro del buque Porque tiene vidrio por todos lados Es bastante cómodo, por decirlo no, así No, me imagino Y el capitán del barco se empieza a urgir. Bueno, eh, hay un factor suerte que influye en esto. Y me lo venía, la, venía la. a decir ahora. En, claro, y nos pone como, nos, nos lleva a todo el grupo como una ballenita hecha de pepino. como Esta es la que van a poder <risa> ver, no <risa> sé qué, así. Y todos ya un poco nerviosos que no habíamos visto nada. <risa> y, y bueno, estábamos en eso, en pleno almuerzo, con esta lluvia torrencial afuera. Y de repente así, ah eh, ballenas entre minutos, en entre minutos, así todos pescando cámaras de video, de fotos, la chaqueta, y lo que alcanzaba y agarrar para salir. Sí. Y subes a cubierta así, y se, si tú no te agarrabas de los fierros del borde, Entonces, te, ibas, te ibas, sí. así, te ibas. Así es, porque te empezaba a llevar así el viento para atrás. Y nos, bueno, nos enganchamos bien con una mano o con una pata así a, a los fierros esperando, esperando, esperando, esperando, así no, no las veíamos. Y decíamos, ¿dónde, dónde? Sí. Y de repente así tú sientes como un... ¿Caché? Y de ahí a lo lejos ve el chorrito, de, el chorrito de, de, de, de, agua. De, de agua, así tú como, ¡ay, ay, ay! Y de repente te acercas un poco y empiezas a ver esta masa gigante. ¿Y ¿Qué tamaño? Son 15 o 17 metros. Yeah. Unos monstruos enormes, pesan como 40 toneladas, ponte. Unos dinosaurios. Mm, unos dinosaurios, dinosaurios, y empiezan a levantar la cola, y tiene, o sea, tú ves este animal enorme, con una majestuosidad que hace el, el levantamiento de la cola, que es como movimiento pausado, elegante, así va, Práctica, levanta, Prácticamente y te están desfilando, desfilando así modelando, total, total. oye, esta es mi cola, sí. te la presento. Bueno, y el capitán nos dijo que tuvimos mucha suerte, vimos <coughs> tres. Ya, yeah. En una familia? Era, no, eran dos hembras grandes y una pequeña, Ya. Yeah. como hija de alguna. Y nos dijo que tuvimos mucha suerte porque, o sea, yo tengo una foto con la cola a dos metros del barco. Esa foto la vamos a subir al blog. Sí, ¿verdad? la vamos a subir y la podrán ver. Pero es eh, impresionante. O sea, pasaban por abajo del barco y saltaban. Una saltó entera, le dimos el cuerpo entero, que eso no pasa mucho. Y que estuvieran tan cerca al barco, el mismo capitán decía: no es tan común que se acerquen tanto al barco. Como Era que un... las puedes ver, no sé, 20 metros, 10 metros, pero esto estaba a 2 metros. De unas atrevidas. Atrevidas. Y bueno, lo que tienen coqueta, las ballenas. Eran, eran, Era, eran coquetas. No, pero lo que tienen las ballenas jorobadas, que no tienen las otras, es precisamente eso, que son más juguetonas. Yeah. Nosotros le preguntamos a un científico, como, ¿por qué eran así? Bueno, no, les gusta jugar. No, o sea, no, tengo expl... no le he preguntar a una ballena, oye, ¿por qué y alfárica? Como... ¿Ballenes? No, no, no, los ballenes. <risa> Pero, ¿sabes lo otro interesante? Que este es un dato así, dato freak que me gusta ahora a mí. Yeah. ¿Tú sabías que la cola de las ballenas es la huella digital de ellas? ¿Cada o cola es distinta a la otra? O sea, si tú ponís tres eh, colas de ballenas, yo podría decir así, si fuera un científico uh -huh. profesional, biólogo marino, diría, esta es de la Juanita, esta es de la es, y esta... Pero así, exactamente, es así. Ah, o es sea, como nosotros, el nombre, así. Eh, Sí, y en, bueno, en el Parque Francisco Colvane tienen al menos 120 ballenas identificadas. Que regresan Todos los años Y las tienen la foto Entonces tú abres este álbum Y ves no la foto de la cola nunca y... la, la cola La cola Esa huella digital de las ballenas Y después, bueno, nosotros le sacamos la foto a estas ballenas que, que aparecieron con nosotros y las la revisamos en el álbum y les descubrimos los nombres y todo. Y así descubrimos que una de ellas es nueva, es la hija de alguna. Entonces te, va, te van diciendo todo esto y te van enterando un montón de cosas y que en verdad es tan entretenido y es maravilloso. Pero por eso, ¿por qué hablarla ahora? Porque se viene. O ya. sea, empieza a preparar Esta su vida de ahora. Para el europeo que nos esté escuchando, para el gringo que ande con un poquito. Oh, que oh, que para el chileno gana. que tenga ganas. Para el chileno que tenga ganas, ya. Muy bien, me ¿Diste? parece. No. No, sí, aquí hay que jugársela también. Sí, de repente, ¿para qué me voy a ir a, a ver las ruinas de Machu Picchu? Anda Vamos a, ver a ver ballena. la de ballena. No es lo que te decía, o sea, es impactante. Impactante y te genera como... Una sensación a la vez como de paz y, y de regocijo que tú estás viendo este animal enorme, pero que se mueve con esta elegancia que te decía. Como que te quedas eh, atontado total, así embobado con la ballena. Y como que estuvimos tres horas afuera que yo terminé con llagas en mi cara por la mezcla por de, la, sí, de la sal y, y del viento. ¿Sí? O sea, y, y me daba lo mismo. No sentía, yo tenía la cámara en mis manos y no sentía mis manos y me era, daba lo mismo. No sentía Eran moradas tus manos. Te juro. Así, estábamos era el y, rudo, éramos, era... éramos grupo como de 15 más o menos. Y todos adentro después así Que ni siquiera Ni siquiera podíamos tiritar Porque era una cuestión así Tieso El frío, frío ya había ganado Pero da lo mismo Como que en ese momento Se te olvidó Se te olvidó el viento La lluvia, el frío Chao Te, te, te quedas con la ballena Y la ves hasta que se te va Porque nada Estando en esa situación yo O sea, de... si no aprovecháis Estáis sí. muy tontos Por decirlo así Oye, aprovecho, ya que me diste un, Una pausita así pequeña En esta <risa> historia que me he de dar Para promocionar nuestro mail Que nos pueden mandar sugerencias Reclamos, historias. historias Si quieren mandarnos fotos de su viaje Y compartirlos con nosotros Nosotros las subimos Seda, al blog después. Así que labrújuladelmumo.gmail.cl .com .com Bueno, y recordamos también nuestra página web Para que puedan escuchar el programa cuantas veces quieran labrújuladelmumo.wordpress.com Ahí va a estar toda la información. Toda la información, las fotos, el programa, para anotar los datos, todo lo sí. que usted quiera. Y así que los vamos a dejar con nuestra última canción del programa de hoy, que es una canción feliz, que a mí me encanta. <ríe> así como un paraíso. <ríe> así como un paraíso, se llama Paradise de Coldplay. Y los dejamos. Un beso, Dani. Un beso, hasta la próxima. Chao. Nos vemos. Trabaja con nosotros desde la comida de tu auto, micro o bicicleta. Transpórtate con la brújula del muro a donde tú quieres estar. Me gusta estar al lado del camino, fumando el